La verdadera riqueza no se mide por la abundancia de posesiones materiales, sino por la calidad de nuestras relaciones, conocimientos y virtudes. Posidonio.